Esta es la historia de un amigo Que perdió a su amada Y en el barrio le dicen... querido nunca te amó ella solo quiso vivirte y después que no le serviste no has sabido con quién se ha ido